Bueno, buenas tardes, buenas noches. En... ¿Eh? Bajaos porque eso se puede... Bájate un ratito. Bueno, necesito un nene o una nena. Pues sube. Ven para acá. ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? Hermosa casa. Hermosa casa. ¿De aquí de dónde dices Adela? No de Ah, ¿y desde que estáis viviendo aquí? Joder. En fin. Por cierto, ¿te gusta tocar la campana? Por tocar la campana. Venga. Venga. ¿No? no hay más Toma ¿Sabes qué es eso? ¿Te gustaría romperlo? Pues rómpelo Cuando yo Cuando yo te diga Espérate Esperas Normalmente los magos ¿Has visto a Loren? Es bueno, ¿verdad? Pues actuamos elegantemente, más o menos, así. Los juntas. Ahora se rompe. Y lo rompes. Venga, igual. Así. Rómpelo. Y ahora más, más. Y ahora sigue rompiendo el papel. Venga. Todo lo que quieras. Más, más, más, más. ¿Ya está? ¿Suficiente? Pues ahora haz una pelotita. ¡Mero, mango! ¿Y ahora quieres que te aplaudan todos? ¿Sí o no? Sí, tú di que sí. Sí, pues sopla y estará todo entero. Y ahora estará todo... ...entero. ¡Muente, muente, muente Momento, momento, recógelos se buena porque luego tengo que limpiar yo yo he dicho que estará entero pero he dicho cuál de los dos, ¿verdad?